Fin de semana precisamente el sábado 11 de febrero va a estar llevando adelante en pulso del monte festival chiviki bueno para contar eh, para conocer en realidad todos los detalles ya la tenemos a Ana reales ella es integrante de la brigada del otro del lado de la línea pero que nos cuenta exactamente qué también es eh, lo que los mueve a hacer este, festi a este festival Uy, cómo estábamos hoy con las palabra <risa> buenos días Ana cómo estás Hola, ¿qué tal? Buen día, poder por... reírte, podés reírte. El trabajo <risas> que me acabo de mandar. Bueno, Ani, contame un poco de este festival que van a estar realizando el próximo sábado. Bien, este festival que hacemos es para juntar fondos para las diversas actividades que hacemos. La Brigada civil es una organización comunitaria compuesta por vecinos y vecinos de Monquillo que nos organizamos voluntariamente, no tenemos eh, aportes del de Estado ni de ningún ente. Entonces, esto es muy a pulmón, por lo que estamos haciendo este festival para juntar plata, para seguir en el cuidado del monte. Nosotros hacemos muchas eh, actividades, no solamente vamos a los fuegos a pagar incendios, sino también hacemos áreas de prevención, de educación en en escuelas y en y en distintos eh espacios comunitarios e instituciones de acá de la zona. Eh, uh -huh. así que bueno, nuestro nuestro pulso por el monte es poder eh, juntar plata para poder seguir cuidando lo que queda de Monte Nativo que en Córdoba desgraciadamente solo el 2% es lo que nos queda y eso es uh -huh. lo que Con muchísimo, muchísimo esfuerzo, estamos todas las variedades comunitarias y otras organizaciones cuidando. Uh -huh. eh, Ani, contanos un poco más sobre estas act actividades que van realizando, no solamente en el Cuidado del Mundo, sino recién hablabas como de, de educación también, no que van brindando, de colaboración. Sí, sí. sí. Eh, bueno, nos han invitado a distintas escuelas, a tanto con niños como adolescentes donde contamos cuáles son las tareas que hacemos. Eh, hacemos reforestaciones, hacemos brechas en distintos lugares de zona de mucho monte para cuidar, eh, en el caso de que haya algún incendio, para que esto no se propague. Eh, laburamos con eh, distintas comunidades y distintas eh, brigadas también ahí coordinando eh, <coughs> colectivamente. También estamos... Eh, acompañando los que llamamos semilleros, uh -huh. que son distintos vecinos y vecinas de, de distintas localidades de la provincia de Córdoba, que ante el avance de los incendios en su zona y la no respuesta del Estado, se están organizando para poder acudir, dar respuesta y cuidar ese monte que queda. Uh -huh, uh -huh. Qué importante, ¿no? Porque vos recién resaltabas que tan solo nos queda el 2% de, de bosque nativo, los incendios por un lado, por el otro lado esta necesidad que tiene muchas veces o casi toda la vez del gobierno provincial de poner cemento, ¿no? En, en donde se pueda poner cemento para estas famosas autovías y accesos que se están realizando a lo largo de la provincia de Córdoba. Así es, eh sí, graciasamente como que hay muchos factores que están por lo menos que nosotros y, y otros espacios están estamos analizando de lo que es bueno el avance inmobiliario, la frontera agropecuaria, el planeta en toda Latinoamérica, eh, es tremendo la verdad. No sé, las personas ahora que que fueron vacaciones muchos han podido desplazarse por distintos lugares de las sierras cordobesas y es muy impactante ver cómo las autovías, o sea, si si vos pasas y ves cómo el lago está seco, uh -huh. los, los arroyos están secos, hay desmonte, hay un montón de cemento ahí, bueno, es todo bastante preocupante y bueno, nosotros estamos eh, no solamente bueno, en el cuidado, nos parece muy, muy, muy importante... Eh, el, el el laburo de toma de conciencia de esto. Uh -huh, de, de poder información y, si, y generar educación en ese sentido, ¿no? Uh -huh, sin duda, sin duda. Bueno, Ani, contanos eh, un poco más de, de este festival que van a realizar justamente para juntar los fondos. Bien, el festival va a ser este sábado 11 en un Uncillo, en la Cervecería Mostra, que eh, queda en la calle Cabana, no confundirse, no es en Barrio Cabana, sino en una calle... Sí. en barrio Alto Alegre, cerca de la casita verde uh -huh. eh, bueno, vamos a contar con distintos artistas, muchos de ellos viven acá en un quito o en las Serras Chicas eso también nos parece importante uh -huh. eh, algunas de ellos son las voy a nombrar eh, sí. Pichi Fontana, Dubo Mapas Rodri Carazzo, Pequeño Detalles Sol González, Julia Arguello Andrés Muratores, Sabia Mezquiza, Caracol de Cartón, Saleri de Papeti, árbol de danza, cuarzo, coral bárcola y van a haber protecciones audiovisuales. También vamos a estar ofreciendo eh, unas comiditas, hay un buffet que estamos organizando desde desde la brigada, sí. y bueno, va a haber bebidas sin alcohol y la cerveza de ahí mostra, y todo lo que se resaude va a ser a los fines de... Eh, juntar dinero para todas las actividades que tenemos en la organización. Uh -huh. Son un montón de artistas, ahí los estoy contando, viendo así rápidamente la grilla, tienen 13 artistas en un solo festival. Sí, sí, la Realmente es que una convocatoria muy, muy, importantísima. Sí, estamos muy agradecidos, hay un montón de otros que también hubiesen querido participar, pero bueno, en muy febrero están con festivales y cosas. Uh -huh y para bueno, nosotros es muy importante también eh, reconocer a estas personas que su aporte lo hacen para toda esta causa, desde el arte, desde lo que pueden aportar eh, con, con lo que están haciendo, con su mensaje, con su música, y para nosotros es enorme, enorme, un gran abrazo, un gran amor, y también es un, un este festival es un pulso de encuentro con la comunidad, no porque nosotros somos vecinas y vecinas, formamos parte de esta comunidad, Y quien realmente y principalmente nos apoya para todo lo que hacemos es la comunidad misma. Así que nuestra intención es que sea un una espacio de encuentro, de celebración y de festejo. Uh -huh. eh, Ani, preguntarte, ¿es eh, con la entrada anticipada? ¿Pueden conseguir la entrada en la en la puerta? ¿Cuánto sale? Sí, las entradas las pueden conseguir eh, por WhatsApp a un número que está ahí colgado en nuestras redes. Lo puedo pasar si quieren. Sí, sí eh que es 351-207-7238, uh -huh. ahí pueden eh, buscarlo, sino en un quillo, en el local de la Enjambre, ahí en la doble avenida, y también va a ser en, en Puerta, uh -huh. que se pueden conseguir. Uh -huh. Al mismo valor, a que estoy viendo, una por 1.500, dos por 2.500. Eh, entiendo que sí. Uh -huh. la, la última, preguntarte sobre los géneros musicales que va a haber este este sábado, porque es tan diversa la cantidad de, de artistas que van a estar que me intriga saber qué, qué música se va a estar escuchando. Va a haber bastante mezcla de música. Sí. Eh, bueno, algunas hacen eh, algo más afro, otras algo un poquito más folclórico, otra algo más melódico. Va a haber... Eh, Eh, González, no un acuerdo que si hace eh, improvisación o algo así. Eh, bueno, es como una, una gran mesa También van a estar los salarios de papel y acompañándonos, que es un grupo de clowns. Eh, sí. Y bueno, van a haber proyecciones, entonces como hay una una amplia gama ahí que nos va a estar acompañando uh -huh. Y aquellas personas que dicen, por algún motivo no voy a poder participar del festival aunque quisiera Pero sí quiero colaborar con la brigada, ¿cómo, cómo lo pueden hacer? ¿Qué necesitan? Eh, ¿Algún tipo de herramientas particulares? Bueno, contanos un poquito qué necesitan y cómo Bien, nosotras necesitamos varias cosas Eh, principalmente eh, estamos siempre abiertos a, a recibir donaciones eh, en especial de dinero porque bueno con esto podemos eh, ir poniendo en lo que nos en lo que nos hace falta, sea herramientas uh -huh. o eh, la ropa para ir al fuego o pagar capacitaciones eh, y demás. Uh -huh. eh, tenemos un área donde recibimos todas las donaciones que es belarga@cc.chinguin Uh -huh. eh, lo pueden encontrar en nuestras redes también, estamos ahí como bueno, eso, siempre siempre agradecidos de, de cualquier aporte que puedan sumar para nosotros, es un montón, y también eh, hemos abierto una convocatoria eh, para quien se quiera sumar a la Brigada Chiviquín, hay un montón de tareas para hacer, no es solamente ir a el fuego, uh -huh. hay muchas muchas cosas para hacer quienes estén interesados también en las redes pueden encontrar ahí un formulario y vamos a estar... Eh, durante todo febrero, recibiendo a esas personas que quieran incorporar, así que, bueno, todos los aportes, y el difundir también, difundir es muy importante, no solo a la brigada civil, sino a la que está pasando, ¿no? Es bastante preocupante y que, bueno... Eh, lo podemos ver y, y entre todos tratar de, de ayudar a, a que sea mejor no eh, Annie bueno excelente también novedad que la que nos acabas de contar de que están abiertas las eh, inscripciones ¿son inscripciones o simplemente tienen que acercarse a la brigada? Es, eh, sí, es como una inscripción, digamos Nosotros, o sea, cuando llenan este un formulario uh -huh. Nosotros nos vamos a comunicar con esas personas Para eh, luego juntarnos y, y ver cómo hacemos esa incorporación uh -huh. Excelente es que todo, todo un plan hecho con capacitaciones y demás Así que invitadísimos todas las voluntades que quieran sumarse Y insisto, no es solamente ir a pagar el fuego Son un montón de tareas que previas, ¿no? Para que alguien va el fuego Si un montón de cosas antes Así que, bueno, hay muchas tareas y, y, bueno, las puertas abiertas y con muchas ganas de recibir recibirnos compañeros y compañeras. Uh -huh. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo y les deseamos todos los éxitos para este sábado en el Festival Chiviquín Pulso del Monte. Te mandamos un abrazo enorme, Ani. Bueno, muchísimas gracias. Tenme muy bien. Hasta luego. Hasta ahí las palabras de Ana Reales. Ella es integrante de la brigada Chiviquín de Unquillo. Bueno, contando de todo un poquito, ¿no? Pero principalmente... Eh, este festival que van a estar realizando en el día sábado 11 de febrero Eh, bueno, justamente para juntar fondos, ¿no? Y poder seguir solventando todas las actividades que vienen realizando desde la brigada, como lo decía Ana, no es solamente ir a apagar el fuego, sino también tiene que ver con con capacitaciones, con diversas acciones que van llevando eh, preventivamente, porque la educación también hace sobre todo, ¿no? A la prevención del cuidado de nuestro medio ambiente. Eh, entonces, cerramos sábado 11 de febrero en la cervecería Mostro Unquillo con anticipada una entrada de 1.500, dos entradas 2.500. Ya vamos a estar subiendo toda la información a web y a nuestras redes sociales para quienes quieran acercarse y participar y colaborar con la brigada lo puedan hacer. 58 de las 11. Hoy estamos en miércoles retro también y te compartimos canciones. Un clásico de Cranberries. Bueno, te paso. All to my family.